El govern de Ruanda continua preparant els comissis del proper 9 d'agost sota un clima de tensió extrema. El passat 13 de juliol, el vicepresident del Partit Democràtic Verd fou assassinat. Es tracta del darrer episodi de fustigació a partits opositors al president Pol Kagame. El Partit Global dels Verds ha fet una crida perquè s'investiguin aquests fets. Una crida a la qual s'hi han sumat diverses organitzacions, entre elles la Fundació Solibar de Mallorca. Saludam el seu president, Joan Carrero. Bon vespre. Hola, bon vespre. El asesinato de André Cagua Ríosereca no es el primer acto de represión hacia la oposición en los últimos meses. se ¿Están arrestando a políticos? ¿Algún periodista ha sido asesinado? ¿Qué, ¿Qué está pasando en Ruanda? Sí, bueno, tú bien lo dices, incluso asesinatos no solamente se han cerrado dos diarios, se ha apresado encarcelado a periodistas, sino que se ha asesinado posteriormente al director de uno de los dos diarios. Es muy sencillo, es un régimen criminal que se aferra al poder, Con el apoyo de la comunidad internacional y tiene una impunidad absoluta, se le concede una impunidad absoluta porque está eh, ofreciendo muy buenas, eh, eh, muy buenas labores de, de lo que queramos decir, de gendarme, de intermediario para el pillaje de una de las zonas, posiblemente quizá la, la zona más rica de nuestro planeta, el Congo. Uh -huh. ¿Quién era Ribuesereca? ¿Quién podría tener interés en su desaparición? Bueno, es bastante evidente, no hay ninguna duda en ni nadie de la comunidad internacional, porque si fuese un hecho aislado todavía, pero cuando es sistemáticamente que se eh, encarcela a candidatos, se tortura, se asesina, se reprime manifestantes, se encarcela a docenas de ellos, eh, bueno, decimos docenas porque no se atreven más gente a manifestarse, si fueran centenares de, de manifestantes, habría centenares de gente apresada y torturada, pero conocen bien al régimen, entonces son héroes casi aislados los que se manifiestan delante de la casa de Victuar Mujosa, por ejemplo, eh, es muy claro, no hay otra alternativa es Pol Kagame y además eh, tiene tal cinismo que alguna vez lo insinúa claramente, ¿no? Ha sido capaz el régimen del Frente Patriótico Rwandés de encarcelar al eh, abogado de Victoire, la candidata un Peter Linder, un abogado conocidísimo en Estados Unidos, presidente durante años de una de las asociaciones de periodistas más importantes de Estados Unidos, uno de las eh, abogados más importante en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cuando entró en Ruanda para defender a su clienta, Victoire Umujosa, fue detenido durante semanas y además estuvo en situaciones de crítica de, de, por problemas de salud que tenía previos Por tanto, eh, cuando es todo tan descarado, eh, la verdad es que no hay nadie que tenga la menor duda. De, bueno, podríamos añadir un listado casi inacabable. Existe también el número dos de los perseguidos por la Audiencia Nacional Española, Cayumba Ninguasa, eh, general, que en su momento en el momento de la agresión al Congo, de la peor de las agresiones, eh, en el 98 y años sucesivos, él era nada menos que el jefe de Estado Mayor, era el número dos de Ruanda. Pero, eh, cagadme, que está paranoico, hay que decirlo, claramente pues cualquier mínima disidencia significa una bueno una condena. Y entonces, eh, con la, la, el menor distanciamiento que hubo de Cayumba, Ninguasa, que a su vez es un criminal, porque estuvo directísimamente implicado en el asesinato de al menos cuatro españoles, en cuanto hubo la menor disidencia, eh, se lo eh, alejó. Se le quitó el cargo de jefe de Estado Mayor y se, lo, y se lo envió de embajador a la India. Pero ahí no acabó la historia porque hace cosa de medio año Kagame reunió a sus embajadores por todo el mundo y furioso les dio el ultimátum que si no silenciaban las voces. Que estaban denigrando a su país y las se enumeró eh, existe documentación sobre sobre eso entre ellos Peter Rerlinder entre ellos nuestro abogado Jordi Palou Verdos, que si no lo silenciaba por el método que fuese incluso pronunció la palabra de neno pues él a su vez tomaría represalias contra los embajadores por no cumplir su, su, su, su tarea. Como Kayumba Ninguasa ha sido su mano derecha muchos años y lo conoce bien, conoce que está absolutamente paranoico, por más que la comunidad internacional liderada por Estados Unidos lo apoye, eh, no se tomó en vano esas amenazas y ni corto ni perezoso se exilió a Sudáfrica. Pero aún en Sudáfrica y con asilo y en pleno mundial fue tiroteado Eh, un primer disparo en el vientre. Durante el Mundial. Fue Durante esto. el Mundial, en pleno Mundial. Y, y solamente que es un hombre muy aguerrido, con mucha experiencia militar, y se defendió y consiguió neutralizar el segundo disparo del, del asaltante, que luego fue detenido por el gobierno sudafricano y resultó ser un general de Kagame también. Y ha, est ha estado grave. Y, y está en un en hospital. Y en este momento la tarea es conseguir ya que es uno de, el número dos de los buscados por la Audiencia Nacional Española de hacerlo de alguna manera venir a España o conseguir su declaración allí donde sea. Uh -huh. um... La represión a los opositores ruandeses, bueno, uh, se está usando sobre todo la una ley que es la que regula lo que se dice la negación del, de del genocidio, ¿no? Por parte de, ¿Cómo se está instrumentalizando el, eh, es el genocidio increíble. para atacar a los opositores? Es increíble esta historia, como, como han encontrado el, la, el instrumento adecuado, cualquier disidencia es calificada como negacionismo, que es que es un delito, todo aquel que, que niega el genocidio nazi, Eh, pues incurre en un delito entonces han usado ese ese instrumento y entonces cualquier disidente esto ya bueno es, es una denuncia ya de las grandes ongs más mucho más moderadas que nosotros amnistía internacional human rights que se está usando el crimen de, de negacionismo para cualquier cosa para tapar cualquier disidencia negacionismo divisionismo o sea si no la unidad patria si no opinas opinas lo que cagame, lo que cagame dice, dice eres... que eres un division ...revisionista, que es otro gravísimo crimen... ...y luego está el crimen menos grave... ...pero también muy serio, del revisionismo... ...si tú investigas un poco la historia... ...y sacas a la luz alguna, algún elemento... ...que no está contemplado por la versión oficial... ...eres un eh, entre negacionista y revisionista... ...y todo eso cuela, todo eso increíblemente cuela... ...se le aprietan las tuercas a, al Congo... ...por unas elecciones que vendrán posteriormente a las rondesas ...el embajador español en el Congo... ...el, el, el, re, el representante especial, de la máximo responsable de la ONU en el Congo... ...también Alan dos hace unos meses sacaron un documento... Eh, ...amenazando a Kabila de que pusiese los medios para las elecciones... ...los medios logísticos de todo tipo para las elecciones que venían... ...pero las de Ruanda vendrán dentro de dos semanas no hay una candidatura sola legalizada Y, sin embargo, no ha habido ningún documento, ningún comunicado, ni de España, ni de nadie de la comunidad internacional. Eh, realmente, no importa ser un gran especialista en esta cuestión, solamente investigarlo un poco para ver una cantidad enorme de cinismo y de desvergüenza en la comunidad internacional que está eh, extrayendo a mansalva eh, los recursos del Congo. ¿no? Uh -huh. Y es por eso, ¿no?, interesa que interesa Kakame. Exactamente, le da buen resultado en una situación de anarquía como la que hay de caos, de pillaje nacional, no hay impuestos, no hay tasas, no hay nada. De la otra manera, si el gobierno del Congo fuese el legítimo dueño de sus recursos y las cosas funcionasen como toca, saldría mucho más caro. Habría que pasar por una serie de... Porque los recursos son del Congo, no de esas multinacionales. En este momento las multinacionales funcionan como Estado, casi, casi. ¿Está está llegando Kagame a la altura de los peores dictadores africanos de los años 60? para mí lo ha superado, lo ha superado y con mucho. Yo no creo que nadie tenga en su currículum pueda presumir de haber sido el responsable de un conflicto que inició el 1 de octubre del 90 que ha desencadenado la muerte de entre ya para ser moderados mantenemos los 8 millones que hablábamos antes como hemos tenido que hacer durante años atrás rebajando cantidades hasta que por fin ya es clamor popular pero muy posiblemente sean más, sean 9 o 10 millones. No cualquier dictador africano tiene tiene un palmarés como ese, ¿no? La mm. verdad es que es que cuando ya nos le necesiten si es que no lo asesinan porque sabe demasiado como él a su vez ha intentado asesinar a Kayumba ni Guasa, la verdad es que saldrán cosas tan espantosas que nos, nos horrorizaremos pero siempre tarde. Ahora están documentando en eh, la vía digital y otros documentales eh, todas las mentiras del gobierno de, de Johnson de Nixon para eh, eh, justificar la entrada de, de Estados Unidos en la guerra de Vietnam sí. y eh, la y lo de Chile y el asesinato de Lumumba todo con un descaro enorme ahora está todo clarísimo está sí. dentro de 30 años quizás conoceremos eh, la exactamente. verdad exactamente, el único problemita es que hace 30 años de esto y ahora ya no nos es útil y gente un poco Quijote como nosotros lo que pretendemos es que en este momento eso eh, pues posibilite que, que se pare esta masacre ¿no? Uh -huh. Sí, pero sí por lo un poco para los los, los, que, los que conocemos un poco de, de historia, no solo de África, sino sí que parece que cágame tiene todos los, los puntos para acabar un poco como acabó Salah Hussein, ¿no? Exactamente. Un poco ya cuando no sea cuando, útil, pues no, a la papelera no, y no, Y hacemos otro. ¿Está, ¿Está prevista alguna misión de observadores para, para hacer la transparencia? Se ha solicitado por activa y por pasiva nosotros y mucha gente al gobierno español, primero de todo, que bueno, con, con eh, hay respuestas de presidencia que la tienen nuestros compañeros, hay que lo han gestionado, Manel Gomar y otros, y bueno, muy burocráticas, muy formales, pero de hecho no, no se ha hecho nada. Ya no hay nada previsto porque una misión de observadores mínimamente correcta debe de haber estado sobre el terreno meses anteriores para conocer la situación, porque es imposible llegar y, y pretender conocer la situación. No, ya no la va a ver, no la va a ver. es Esto es, es excesivamente descarado. Esto no se explica más que porque hay poderes... Eh, Bueno, que están nosotros, lo tenemos cada día más claro, están por encima de los, los estados-nación y que dan sus directrices. Bueno, el último acontecimiento ha sido el mayor descaro. No sé si habéis seguido la historia de cómo el, el calificado por muchos el mayor criminal en activo ha sido propuesta por la ONU, por Ban Ki-moon, como modelo de lucha contra el hambre. Se ha pretendido que presidiera o preside, de hecho, con nuestro presidente Zapatero... Se refiere a Cágame, ¿no? A Cágame, o sea, Cágame los sí. objetivos del milenio. O sea, es tan bárbaro... Era, era, era una pregunta que era te he la... para... Pues claro, es que es, es tan reveladora esta esta anécdota que toma categoría ya de símbolo, que que bueno, que bueno ahí lo dice todo. ¿Quiénes son estas gente tan poderosas y tan cínicas como para pretender proponernos como modelo de lucha contra el hambre a la persona que es responsable de un conflicto que ha desencadenado la muerte de nueve millones de, de seres humanos. Yo, en estos días, en varias entrevistas que me han hecho compañeros vuestros en diversas radios, de Radio Nacional de España y todos prácticamente, eh, ya rayaba la ironía porque decía, sí, efectivamente, en el en, en el Ruanda hay tres millones menos de hambrientos que son los que cáganme, a, es responsable de, de haber asesinado y en el congo 5 millones posiblemente haya que hacer un monumento tenemos en esa región tenemos entre 8 y 10 millones de hambrientos menos uh -huh. es, es la, la, el único comentario que creo que merece una cosa el otro el otro tipo de comentario que también se podría hacer es que cuando Ban Ki moon al día siguiente de que el presidente zapatero que estuvo en una posición correcta de haberle dado un portazo en las narices posiblemente en la no, pero le dio cuando se le hizo un poco de presión. exactamente no no no, no ha sido iniciativa suya pero eh, es un gesto muy fuerte diplomáticamente porque estaba allá aquí eh, y para una persona como él y para con los respaldos que tiene es es un, un desaire muy muy importante pero claro eh, al día siguiente de no reci ser recibido por nuestro presidente zapatero ban ki moon con un cinismo increíble que no acabará bien he visto un documento que ya circula por la onu de una alta responsable de la ONu con un memorial de 50 páginas en el que dice que es de tal nivel eh, el, el mandato de, de ban ki moon de cinismo, de, de mala gestión de esto, que posiblemente este hombre empiece a tener problemas y quizá de alguna manera los que lo han puesto ahí. Pero eh, este señor todavía se permitía eh, repetir al día siguiente que Kagame ha hecho correctamente, ha, ha bajado los índices de pobreza y que debe ser un modelo para todos los países africanos. Claro, otro comentario que a mí me salía en aquellos días es que eh, el que no conoce Kigali, la capital, que vaya a verla y se encontrará con que hay barrios de superlujo, pero ¿qué nombre le han dado la población a esos barrios? Esos barrios se llaman Mercy Congo, gracias Congo, porque han sido levantados con el pillaje del Congo y haciendo que, que Ruanda sea el mayor exportador en este momento de coltan y materiales superestratégicos cuando no los tiene sobre su territorio. Entonces, claro, y además sales... 15 kilómetros de la capital y te encuentras en verdadera miseria en los campesinos hutus. Entonces que te sigan proponiendo como modelo de mejora de la economía el pillaje y la guerra hacia los países vecinos, bueno, es, es excesivo. Yo creo que esto hemos llegado a un punto de saturación o estamos todos locos o esto de alguna manera el vaso se debe desbordar, que esperemos que sea lo que ocurra, ¿no? ¿Y se puede desbordar el vaso con un nuevo mandato de Kagame? Yo creo que sí que se va a desbordar. El, el mira Tenemos paralelamente a nuestra acción judicial de la querella, que ya conocéis, hemos hablado otra veces hay una acción que preocupa más incluso al gobierno de Kagame, que es el diálogo interruandés, que alguna vez creo que hemos hablado con vosotros, porque, claro, asisten desde el 2004 a este diálogo los eh, los líderes sociales y políticos más importantes de Ruanda, los que esperemos que serán el futuro, Y, y entre ellos está Paul Ruse Savallina que fue el personaje real de Hotel Ruanda, de Hotel ¿no? Ruanda que inspiró recordar, la sí. película Hotel Ruanda, exactamente, un hutu extraordinario, que salvó la vida de 1.300 tursis en aquellos días terribles. Eh, Paul ha asistido habitualmente a nuestros diálogos y en este momento, porque consideramos que es otro ciclo, porque eh, ya nos ha avisado la Agencia de Cooperación Internacional que no va a financiar otro diálogo, a pesar de que el Congreso de Diputados unánimemente instó a todas las instituciones políticas españolas y de la Unión Europea a seguir apoyando este este diálogo, sin embargo, eh, después de estos enfrentamientos seguramente ya no habrá más financiación eh, para, para este diálogo y no será ya posiblemente más en Mallorca, entonces era el momento de pasar el relevo y yo que lo presidía de alguna manera como presidente de la Fundación solivar que lo inició, le pasé el testigo a Paul Russo Saballina. Todo esto es una larga introducción para decir que el último artículo de Paul es eh, califica califica a la situación de explosiva, un volcán a punto de estallar, uh -huh. porque hay mucha gente que ya, ya es tal desastre su vida que ya no les importa, francamente no les importa que los maten. Entonces veremos veremos qué pasa después de estas elecciones, ¿eh? Uh -huh. Pues habrá que estar bien pendiente. Juan sí, Carrero, presidente de la Fundación Solivar, muchas gracias, muchas gracias. gracias vosotros, para acompañarnos pero, una bueno. vagada más al al full de ruta. Buenas gracias. Vez.